Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charletas. Yo soy Daniel y hoy, por fin, estoy entrevistando a Belén, la tercera que faltaba del grupo de Diego y Ana, que, bueno, ya hemos grabado pocas entrevistas, ocho, nueve, pero ya se ha aparecido en dos de ellas. Muy buenas tardes, Belén. <risa> Hola, ¿qué tal? Ya te iba a llamar Ana, <risa> ya, ya, no, ya bueno, no sé cómo estoy. somos del mismo pack. Bueno, es la tercera vez que le doy a grabar. No tendría que decirlo, pero ante todo, sinceridad. <risa> vamos a hablar hoy de lo que es el tema de... Ya hemos hablado del tema de la investigación con, con Diego, con Ana, un poco cómo era el tema de ser estudiante. Y ahora vamos a ver la parte más cómo son las instancias, los viajes, las colaboraciones dentro del mundo de la investigación universitaria. Porque tú, al igual que Diego y al igual que Ana, eh, no empezaste estudiando. Claro que querías dedicarte a la... Ni a la informática ni a la investigación, creo. Eres ingeniera industrial. Eso es, sí. Eh, yo empecé como ingeniera industrial un poco porque, en realidad, cuando tuve que elegir la, la carrera que iba a hacer, pues no, yo lo que conocía de ingeniería era ingeniería industrial. A mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho la, la física y, sobre todo, me gustaba resolver problemas. Entonces, ingeniería parecía una elección más o menos natural, pero yo no sabía... Ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones, de esto es que ya hace muchos años, yo no, no sabía eh, ni, ni de qué iba eso. Entonces, ingeniería industrial era como lo más lo conocido, yo sabía de gente que había hecho eso y, y ahí entré. Y luego ya, pues conforme van pasando años en la carrera, ya vas viendo de qué van las distintas cosas, vas aprendiendo sobre qué hacen los ingenieros informáticos, qué hacen los ingenieros de telecomunicaciones, qué hacen los distintos... Y, y me fue gustando más y más eh, esa parte y entonces pues ya vas derivando poco a poco. ¿no? Entonces descubriste lo que es el mundo de la investigación un poco de casualidad. Efectivamente, la verdad es que cuando comencé yo ni siquiera sabía que se hacía investigación en la universidad. Eh, y, y de hecho descubro que esto todavía les pasa a mis alumnos hoy y yo se lo intento sí, contar. Porque, porque además, mucho... todos los, perdón, que te acordé, todos sí, sí. los profesores debéis investigar. Correcto. Sabes. No es que digas, no, no, yo soy profesor de universidad me lavo las manos, ¿sabes? Yo ya terminé. No, no, efectivamente las labores del profesor de universidad son... Por supuesto, la docencia, la transmisión de conocimiento, pero también la parte de, de investigación y de creación de nuevo conocimiento. Y ya hasta incluso la tercera pata sería la parte de gestión, que a muchos no nos gusta tanto, pero en realidad también está entre nuestras tareas. sí sí Esto no es como el sombrero seleccionador de, de Gryffindor y te dice, no, tú a investigar, tú a profesor, no. Bueno, te, no. te toca de todo. De ya. De todo, efectivamente. Bien, y entonces, eh, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con la tesis? A ver, uy, tengo que hacer la resta. Cuando empecé con la tesis, yo tendría, no voy a decir el año, es que voy a intentar no voy a decir el año, Pero voy a tener si que hacer joven, joven, la, por favor. La, la resta en, en la cabeza. Eh, oye, ¿en serio? ¿En qué año empecé yo la tesis? Uy, ¿cuánto tiempo hace esto? 2000... Eh, pues mira, yo estaba recién acabada la carrera. Y... 2008, 2009 sería. Sí, efectivamente. Bueno, yo lo, estaba recién. Lo dejamos, recién, ahí. Lo dejamos eh, amigo. Yo estaba recién acabada la carrera, entonces 23, 24 años, Era, algo así. Sois muy jóvenes. Es decir, cuando tú terminas y tienes que empezar la tesis, sois, eh, sois niños prácticamente. Sí. ¿Y cómo es ese cambio de estar estudiando? tranquilamente, vamos a ponerlo entre comillas, tranquilamente, una carrera y de repente meterte en el embolado que supone una tesis. ¿Cómo te llegó esa, esa bofetada de fósfor? Pues lo has descrito muy bien lo de, con lo de embolado, porque yo no sé si realmente uno es muy consciente de dónde se mete. En realidad, o sea, para mí la diferencia fundamental, y yo se lo intento decir también a mis, a mis alumnos, en la carrera todo está hecho como para que funcione para que haya una solución no al final tú estás ingeniera te plantean problemas pero existe una solución que es la solución a ese problema como norma general en investigación eso no es así en investigación no tienes ni idea de bueno o puedes tener una idea la pruebas no funciona vuelves incluso cuando tengas una y funciona no sabes si es la óptima es difícil tienes que ver a ver si es óptima validarla bueno hay unas entonces es un cambio muy grande no de, de esa certeza de, de esto está bien o está mal a esa completa apertura de, bueno, de hecho incluso ya no solo la solución, sino incluso el encontrar el problema que merece la pena resolver, es parte del reto. Entonces, eh, si sí es un gran cambio, en mi caso me ayudó mucho la parte de, del proyecto fin de carrera, que ahora se llaman trabajos fin de grado, que, que es un, bueno, se hace al final no y, y entonces es un, poco más, eh, es un trabajo un poco más largo, con más entidad y... Y más abierto. Y gracias a eso ya empecé a tocar cositas de investigación en ese trabajo fin de grado y eh, empecé a ver que eso me, me gustaba, la verdad. ¿Hay, ¿Hay algo? Bueno, aquí por lo menos, claro, cuando haces la, la tesis tienes un profesor que te va orientando. Si, si no os tiraríais por la ventana, me imagino, la mayoría. Pero algo que a mí me llama la atención es que desde que somos pequeños, 3, 4, 5 años, ya tenemos que empezar a estudiar. Y estamos estudiando hasta los veintitantos y, y nunca nadie te enseña a estudiar ¿Cómo ves? Eso es un buen punto, ¿no? Eh, efectivamente no te enseñan a, a estudiar. Y, y de hecho, a ver, no lo sé, yo, yo soy una persona que siempre me ha encantado saber cosas, ¿no? Entonces, siempre lo cogía como con mucho, a ver, bueno, no te voy a mentir, había cosas que eran un ladrillo enorme que hacías lo que podías para memorizarlo y lo tenías que memorizar. ¿Memorizarlo? Efectivamente, que, que eso es la historia. Gracias a veces en ingeniería no es tanto de memorizar, sino que es más de pensar. Pero, pero no sé, a mí me gustaba saber cosas, me gustaba mucho. Entonces, eh, yo creo que me venía más o menos de forma natural eso de, de, de estudiarlas, que es que no lo llamaría ni estudiar, ¿no? de, de ir aprendiendo cosas nuevas. La verdad que me gustaba, no, no tengo una respuesta a mí, pero nadie nos enseña. ¿no? no, pero claro, o sea, tienes que buscarte la vida. Y en la tesis no es así, ¿no? tienes a alguien que te va enseñando afortunadamente. Bueno, sí. sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona el tema de la tesis? ¿Cómo funciona el elegir el tema de la tesis? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Te proponen por dónde puedes ir? ¿Te dicen...? Bueno, que conozco a alguno que le dice, «No, no, tú estudia esto, que yo estoy con otro proyecto y lo que tú aprendas me viene genial». Sí, a ver, hay de todo, ¿no? Porque, claro, eh, sí, la variabilidad es enorme, pero en principio yo diría que la forma más habitual es... Eh, Tú la haces, como tú bien dices, con un supervisor o varios. Pueden ser dos, pueden ser hasta tres, quizá en los casos más raros. Entonces, eh, esa persona va a ser la persona que, que te guíe. Entonces, es casi tu mentor a lo largo de, de la tesis. Eh, normalmente esa persona desarrolla la investigación, su investigación en un cierto campo. Y ese campo es amplio y puede tener varias líneas abiertas, varios problemas abiertos que quiere resolver. Entonces eh, es relativamente normal. Te, inicialmente pues, te planteará algún problema normalmente más pequeñito, más manejable y tú empiezas es como para mojarte los pies un poco con un problema más sencillito y, y lo resolverás de una manera u otra. Es un proceso largo y poco a poco pues, pues te van planteando otros problemas. Normalmente siempre con una temática común. Eh, es verdad que al principio, es que incluso la elección del problema digno de ser investigado es, es, un, es, es una tarea en sí misma al principio. En los primeros años el supervisor te ayuda más y luego poco a poco conforme tú conoces mucho más el campo, porque al principio no tienes ni idea, claro. O sea, ya te vas lanzando un claro, poco. Claro, al principio recién salió la carrera, es que no sabes, de, del, claro, es un conocimiento muy especializado, no tienes ni idea. Pero poco a poco vas aprendiendo y entonces hacia el final de la tesis eres capaz de tú plantear esos problemas, incluso las posibilidades de solución y demás. Para poder, defenderla, para poder defenderla al final. Sí. Y en las tesis también tienes algo que, que son las estancias, que ya hemos comentado al principio también tiene que ser un cambio. ¿Cómo, cómo surge lo de las estancias? Ah. Bueno, eh, las estancias son una cosa súper enriquecedora de, de, del camino que ha de seguir un, un estudiante de doctorado. Básicamente eh, sueles pasar, depende, pero dos, tres, cuatro meses, puede que incluso más, en alguna otra institución, una universidad, una, podría ser una empresa, que haga investigación o, o un instituto de investigación y, y muchas veces incluso fuera de tu país. Um, y es muy, muy enriquecedor para la persona eh, porque ve otras formas de, de trabajar y, y además aprovecha la experiencia, y el conocimiento de, del sitio donde, donde hace la estancia. Entonces, el, el cómo surge puede surgir de un montón de formas distintas. Eh, hay veces que que, por lo que sea, tu, tu grupo de investigación colabora con algún otro grupo en otro sitio y entonces trabajáis juntos, se colabora muchísimo, cada vez más eh, se hace ciencia, se hace investigación en, en grupos grandes... En Sobre grupos... todo, ¿se hace más con universidades europeas o también pueden ser de fuera de Europa? También pueden ser de fuera, sí, sí. Esto eh... antes no era así, ¿verdad? El, la, la globalización, digamos, que en ese aspecto está ayudando. Totalmente, sí, sí. Antes, eh, yo creo que hasta se podría ver en el tipo de cosas que se publican en investigación. Antes los grupos se dan más traves, o sea, es normalísimo. Claro, también la tecnología nos facilita esa comunicación a distancia. Entonces, es normalísimo trabajar con con grupos de, de fuera, de otros países, Europa, Estados Unidos, Asia, también trabajamos con China, que China es una potencia en investigación enorme. O sea, bueno. Entonces, como trabajas eh, con ellos, eh, pues bueno, pues en un momento dado tiene sentido que vayas allí pues para estar más cerca del de que es experto en, en tal en cual. Y, a, y para el, el alumno, eh, llegar allí, ¿qué, ¿qué tal es? Porque yo, claro, a mí me viene la... A la mente siempre la imagen de Paco Martínez Soria llegando a <risa> con, con la gallina. No, porque claro, tú imagínate alguien que esté estudiando en, en la Universidad de Zaragoza y te mandan a Stanford, a, a, a Harvard, a, a Oxford. Claro, siempre vamos a poner las top, ¿no? Ya no hay más top. Pueden ser también en, en Alemania, en Francia… Pero el, el choque y también cultural. Sí, sí, sí. Eh, un poco sí, la verdad. O sea, aunque estemos ya... y Igual no es tanto Paco Martínez Soria, pero, pero la verdad es que impresiona. Eh, yo cuando, cuando fui al, al MIT y el primer día que te ves ahí, llegas al campus, ves la cúpula esta tan reconocible del, del MIT, y dices, ¿Pero, pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí y ahora qué? Ah, entonces, un poco sí que es... Es cierto, Cho, que además hay ciertos entornos, el entorno americano es un entorno mucho más competitivo que el europeo. Es decir, incluso el entorno dentro del laboratorio, quiero decir, entre los compañeros del laboratorio, es un entorno mucho más competitivo que el nuestro. Que bueno, po podríamos discutir si es mejor o peor, eh, o la competitividad fomenta más, bueno, más resultados o lo que sea, pero, pero la realidad es que para alguien, por lo menos a mí, me resultó oh, un poco de que efectivamente como... como y, adap y adaptarte a su ritmo de trabajo, a su forma de organizarse, porque claro, me imagino que aquí te organizarás de una forma como tú te acomodes y cada sitio se organizará de una forma distinta. Entonces, hoy estás en Alemania, hoy estás en España, mañana estás en Estados Unidos. Este cambio a nivel mental... ¿Cómo lo lleváis? Sí, o sea, al final... Bueno, una de las peores cosas es, es buscar casa e instalarte en estos sitios. Es que cuando dices organizarte... O sea, cada vez que tienes que buscar eh, piso y buscas piso para un tiempo pequeño. Esto es una, una cosa muy cotidiana, pero es una de las cosas más claro, estresantes. Que, que, que esto es muy importante, que a lo mejor la gente piensa... Dice que te mandan allí y te dan una llave de hotel... Y... Ojalá, ojalá. Eh, claro, no. Muchas veces, a veces te ayudan. Hay universidades que tienen servicios de de alojamiento y demás, pero muchas veces tú vas para tres meses. Además, tú no sigues el curso académico normal, digamos, de los estudiantes que están de septiembre a junio. Tú a veces, pues hay muchas veces que se hacen estancias en verano o yo qué sé, o, o vas en enero, que no es una fecha normal. Entonces tú vas como distinto del resto de estudiantes. Llegas, son ciudades muchas veces, pues eso, universidad es grande, con universidades grandes, con entonces la oferta, la demanda, pues bueno, eh, no hay tanta oferta y mucha más demanda no es fácil o sea el tema del piso es muy complicado te tienen que alquilar un piso para dos meses tres meses dos o, semanas o menos efectivamente si vas o sea, es, es eso es una de las liadas entonces sí ese, eso es un cambio fuerte y luego adaptarte al ritmo de trabajo de ahí pues hombre al final realmente no es tan diferente eh, Pero bueno, siempre yo creo que pues sí como es un poco pues como si empezases a trabajar en un sitio nuevo, realmente, claro, con sus idiosincrasias y sus cosas. Bueno, y ya has aprendido a estudiar, te han enseñado a trabajar, has viajado, has estado en otras universidades, has visto lo que hay allí, te enteras de lo que cobran. <risa> sí. Y entonces surge la duda, la famosa fuga de cerebros. ¿Es triste? ¿Es comprensible? ¿Tú estás aquí y sigues queriendo estar aquí? sé que has trabajado fuera de España también. Sí, la verdad es que yo eso, bueno, he trabajado en, en Estados Unidos y, y en Alemania y visitar, he visitado otros tantos sitios y, y, y yo la verdad siempre he tenido claro que, que quería volver a, a España. A ver, es, es muy simple, está relacionado con nuestra forma de, de vivir y de, con y de ver jamón, la vida. el jamón serrano, el aceite de oliva... O sea, eso también, no quería decirlo por pero también contribuye. también contribuye. La tortilla de patatas, el sol, es un tópico, pero es así. Eh, sí, yo tenía muy claro que quería volver, siempre decía, por lo menos si no, al sur de Europa o algo así. O sea, es que... Que haya sol, es que está... Alemania... Finlandia a lo mejor también tiene que ser eso... La calidad de vida será muy alta, o sea, serán sociedades muy avanzadas, pero yo digo, no es para mí, o sea, no, no, Eso, ese frío y esas noches no son para mí. Entonces, bueno, eh, tenía claro que quería volver, la verdad, es verdad que lo que tú dices, el salario no acompaña, eh, las condiciones profesionales, la financiación no es la que es fuera. Pero se compensa con otras cosas, se compensa con, aparte de con comida y sol, se compensa con una, un, un equipo y una gente con la que trabajas que, que, que da gusto, la verdad. Es que trabajar a gusto es muy importante, ¿eh? porque ya puedes ganar una mucha pasta, pero esto de que vas al trabajo y dices... Uff. Otra vez con el tonto lava este Sí, o sea, el entorno, efectivamente. O sea, nosotros el entorno que tenemos en el laboratorio, en el grupo, el, el cómo trabaja la gente, pero el cómo también luego cuando te tomas un café y, y esos momentos, o sea, es, es envidiable. Calidad de vida. Totalmente, totalmente. Bueno, has trabajado, has estudiado, has viajado, has decidido quedarte aquí. Llegan los premios, llegan las becas, porque tú también has ganado beca, becas europeas para investigación... Y claro, yo busco en, en Google eh, premios Belén, Masia. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles han sido los que más ilusión te han hecho? Eh, eh, quédate con dos. Es difícil, es una pregunta dura, lo sé, pero hay que mojarse. Bueno, en realidad, yo creo que el que más, más, más ilusión me ha hecho es el que da eh, la Asociación Europea de, de Informática Gráfica. Eh, el campo al que, al que nos dedicamos da unos premios que llama Young Researcher Award que son premios a, a jóvenes investigadores que han hecho contribuciones relevantes al campo ¿no? y, y me lo dirán en 2017 y yo creo que es posiblemente el que más ilusión me ha hecho ¿por qué? Y, Bueno, pues porque al final, en realidad, porque reconoce tu trayectoria y yo jamás hubiese esperado que, o sea, comparto lista con, con nombres de gente a los que yo respeto muchísimo y que me parecen auténticos cracks. Entonces, verte en esa lista, como que no, no, no sé, ni, ni lo dijeron todavía. Entonces, hace muchísima ilusión, aunque no trabajes por los premios, ni mucho menos, eh, que lo reconozcan, bueno, Claro. Te hace, te hace ilusión. Además, es que es un premio que no es que tú te nomines. Alguien te nomina, no sé ni quién ni cómo. O sea, no es que, o que tú eches una un instancia decide... y que tú trabajes. No, yo voy a hacer no, este proyecto para ganar este premio. No, alguien decide que, pues bueno, que, que quiere premiar tu trayectoria. Entonces, ese es uno. Y luego, en realidad, aunque suene raro, yo te diría que me hace mucha ilusión cuando premian a Ana. Porque Ana, ya que como ahora, eh, quien haya escuchado el episodio de Ana, eh, Ana es la primera estudiante de doctorado. Es tu logro personal. No, no, es su logro no, totalmente. No, no, no porque... me refiero que dices, es un logro que, que ella haya logrado exacto, eso. Dices, exacto, dices, pues algo, algo habré contribuido en realidad. O sea, Ana es que es una trabajadora y es buenísima además ella, entonces se merece mucho, pero yo digo, pues algo habré contribuido, entonces sí. te hace muchísima ilusión ver, ver sí. su trayectoria. Hombre, la verdad es que sí. ¿Y ha sido tu primera alumna de doctorado? Sí, es, es la primera estudiante que tengo, entonces es. No sé, la verdad es que tampoco es, es como tu, no, tu hija académica, que se dice, pero sé, para mí es casi más como una hermana académica, pero, pero sí, hace mucha ilusión. Hombre, pues la verdad es que sí, te entiendo perfectamente. Dices, jo, pues, pues no sé si me dará tan mal. <risa> hace ilusión, sí. A ver qué, qué tal los siguientes, que bueno, se dado y, bien. Y, y lo siguiente, que claro, lo que he empezado a comentar, yo busco premios Belén Masia y lo primero que surge es primera mujer que logra, primera mujer que gana... ¿Cómo, cómo? Es que hay muy pocas, ¿sabes? Entonces, eh, so, bueno, perdona, pero es que sí, no, no, no, es, no. es primera mujer, es que somos muy poquitas, es un campo, bueno, esto no es una sorpresa para nadie, eh, faltan mujeres, ojalá que más, hay muy pocas mujeres en, en ingeniería en general, y ingeniería, ingeniería informática en, en particular ¿no? entonces pues hay tan pocas que que que que además, que... A, a mí algo que me ha gustado es que eh, en, ya eres la tercera que entrevisto de este mismo campo de la informática gráfica que para mí no sabían que existía la informática gráfica te lo así como campo específico <risas> Y claro, por regla general, cuando se piensa en informáticos, se piensa en un americano, lo primero, de unos 200 kilos, todo el día encerrado con camisetas hawaianas. Sí. Y entonces, eh, Diego no entra en, en ese estereotipo, Ana no entra en ese estereotipo y tú tampoco entras en ese estereotipo. No. Y además, posiblemente los tres somos también muy distintos entre nosotros. Sí, totalmente distintos. Efectivamente, sí. lo cual está bien porque muestra esa diversidad que... Que realmente hay. Tengo que decir que incluso yo al principio en informática gráfica eh, también al principio no sabías qué encontrarte cuando ibas a congresos por primera vez, ¿no? Vamos a conferencias de, uh -huh. de informática gráfica y, y sí, tú sigues un poco con ese estereotipo, porque lo tienes, yo también lo tengo, claro, eh, de, de ese americano así con gafas y no sé cómo de 200 kilos que tienes tú, tal cual. Pero es un campo súper diverso. Ojalá hubiese más mujeres, pero que no, no somos la típica imagen de, de un ingeniero informático que se pueda tener en absoluto. Eh, y, y sí, y hace mucho daño ese estereotipo. Es que en realidad. Eh, sí, pero bueno. es que además, estos estereotipos van cambiando porque eh, cuando yo era chaval, a finales de los 90, aquellos <ríe> lejanos años, las películas que había sobre hackers eran adolescentes, súper delgados, que iban siempre en monopatín. Y, digo, digo, o sea, para ser... y, y, y ahora hemos pasado al otro extremo o sea, los estereotipos incluso van... no sé si te acordarás tú de la película Hackers que salía Angelina Jolie pues era un grupo de chavales adolescentes que todos iban con monopatín muy underground con el Wallman sí, y, y es que es, es increíble cómo persisten eh, esos estereotipos aunque sea cambiados supongo que, que fomentados por, por, por los medios ¿no? por lo que se consume el, el mass media este pero yo cuando vienen a veces eh, chavales de instituto a la universidad, que vienen a conocer la universidad y a ver lo que es la ingeniería y demás es increíble que siguen viendo la ingeniería como una cosa de chicos por ejemplo, es que además te lo dicen abiertamente las chicas te lo dicen, es que, o sea, la ingeniería como que no, y digo, pero ¿cómo puede estar sucediendo esto todavía? En esta época eh, en la que estamos De verdad, o sea, yo me hago cruces y tenemos muy poquitas chicas, yo tengo clases íntegramente masculinas y no entiendo por qué, es que lo, lo ven como algo además, yo creo que ojalá se conociese más el tipo de cosas que hacemos, y ya no solo nosotros en informática gráfica sino toda la gente que hace temas computacionales eh, para prótesis, para medicina, la gente que hace robótica, no sé, o sea, en realidad eh, es, es muy falso eso de que somos unos tíos raros que pasamos <risas> las noches delante de una pantalla de ordenador picando código que es si no para sabe Dios qué. O sea, no, además, no... algo que a mí, gratamente, bueno, lo podéis comprobar, o sea, un podcast acaba de nacer y, y no paro de entrevistar a profesores, o sea, sois accesibles, la universidad es accesible, si quieres saber lo que se hace, es accesible, pero a lo mejor eh, la gente no sabe que es accesible. Ya, sí, y, y, y por eso o sea, agradezco un montón este tipo de cosas y, y de verdad, gracias por, por, por intentar tender ese puente, ¿no? Porque yo quiero pensar que sí, somos accesibles. Eh, por lo menos yo, el entorno que así conozco, siempre que nos llaman, ahí, ahí estamos intentando acercar, porque además es que es, también es, es nuestra responsabilidad y, y nuestra labor, ¿no? Acercar lo que hacemos a, a la gente. Es verdad que no siempre lo hacemos bien, Es verdad que, que, que, que bueno, no, no sé quién se sí, tendría es, que ser además, responsable es, de tener esos cuentos. Un, un, un investigador es bueno investigando y, por regla general, también desconfía un poco del que se vende muy bien ¿no? <ríe> es que es un poco el, el equilibrio el que es muy bueno vendiéndose a lo mejor es que tiene un poco de humo por ahí detrás pero bueno vamos a hacer dos, dos temas ya finales que te estoy metiendo en un charco que no quiero meterte Ay, madre. <ríe> no tranquila ahora ya vamos al... una persona está terminando va a pasar el salto a la universidad si quieres saber qué hacéis qué puede hacer a ver... aparte de acercarse y preguntar evidentemente en realidad o sea en realidad por ejemplo hasta acercarse y preguntar es una opción, ¿vale? Eh, porque yo lo he tenido, o sea, he tenido gente que lo que pasa es que normalmente es muy difícil si no conoces a alguien ¿qué haces, tú llegas ahí a la facultad entera y te pones a llamar en despachos. Te da, te da vergüenza, hola, hola. Claro. Sí. Desde luego, si tienen el mínimo acceso a que el vecino del quinto es profesor de universidad y no sé qué, aunque sea una cosa rara, que, que le pregunten y que intenten tirar del hilo o, o a través de cualquiera. Si no, eh, a ver, hay programas que intentamos hacer, pues por ejemplo, se hace la Semana de la Ingeniería para que los chavales se acerquen y vengan. Yo hablo por la parte de ingenieros, claro. No claro, sé. cada uno de lo que sabe. Eh, sí, eh, para que los chavales vengan y, y vean el tipo de cosas que hacemos, sino que intenten preguntar en sus institutos, en sus colegios, y que tiren del hilo y que intenten tirar la puerta abajo. ya sé que es muy difícil eh, y que decirlo desde mi posición igual es... Eh, muy cómodo, pero, pero los que estamos en la universidad estamos más que dispuestos a contar lo que hacemos, de hecho es que además siempre nos gusta mucho escucharnos a nosotros mismos y oír nuestra propia voz entonces si de alguna manera consiguen un link, un enlace a, a cualquiera que esté mínimamente relacionado con la universidad, que es que puede ser eh, no hace falta que sea profesor o sea puede ser gente de administración que también me ha venido oye ¿te importa contarle a este sí, chico? además en vuestra página tenéis todo el contacto i 3 aunizares es la del instituto nosotros tenemos graphics.unizar.es eh, porque si yo he sido capaz de encontrarlo si yo lo he podido encontrar vosotros lo podéis encontrar ¿eh? así que si tenéis interés ahí lo sabéis eso ahí. ni lo he dicho pero es verdad que hoy en día o sea twitter Facebook, eh, esas cosas existen, la Escuela de Ingenieros tiene su Twitter, tiene su página web, tiene, tiene de todo, entonces ahí también se puede empezar a... No, no, a tengáis, ver. vergüenza, sí, sí. no tengáis vergüenza, no tengáis vergüenza, yo la no. tenía, ya, ya <risas> la tengo. Y ahora ya, última pregunta, ¿cómo es el día a día de un investigador de la universidad? A ver, afortunadamente es tremendamente variado, por ejemplo, o sea, hacemos... Muchísimas cosas distintas, como decíamos al principio, ¿no? Hay una parte de, de investigación. En la parte de investigación, pues es trabajo que vas desarrollando, eh, vas, lees lo que se ha hecho, eh, intentas eh, hacer diseñas cosas, planteas soluciones a problemas, puedes programar en el caso de los informáticos, por ejemplo... Diriges una serie de estudiantes, tú normalmente diriges una serie de estudiantes de doctorado, como profesor uno, dos, tres, depende de cada uno. Entonces, es decir, pero aquí también... no apruebas la oposición y dices... No, no, no, no. O sea, bueno, de todo habrá. Somos tres sí, mil y pico profesores pero tienes, en la universidad. tienes pero que estar actualizándote, colaborar totalmente. con empresas privadas también. Sí, totalmente, efectivamente. Hay una parte que es de, sí, mantienes colaboraciones tanto con empresa privada como con otras instituciones, como decíamos. Eh, a veces las empresas se acercan a ti. Otras veces tú incluso... Eh, Pues bueno, empiezas a desarrollar cosas que ves que quizá se pueden convertir en algo que puedas comercializar. Eh, no sé, también hay una parte de, de docencia, es gestionas, porque al final eh, nosotros tenemos proyectos de investigación conseguimos dinero, bien de empresas privadas o bien de convocatorias públicas, eh, nacionales o europeas, conseguimos dinero para desarrollar nuestra investigación. Entonces, tienes que gestionar ese dinero. Hay una parte de gestión. La parte de, de gestión, gestión que, que tanto efectivamente. gusta. Efectivamente. Entonces, realmente es, es muy, muy variado. Eh, es, wow. De todo hay. Es muy variado y no te, no te da tiempo para, para aburrirte, está claro. No, no, eso es verdad. No me da tiempo para nada. Pero para aburrirme tampoco. Y a día de hoy, porque claro, a lo mejor, yo qué sé, si eres profesor de Historia, a lo mejor lo tienes más fácil, pero en un campo como la ingeniería gráfica, ¿de dónde os documentáis vosotros para estar actualizados? Bueno, Porque en las clases eh, cada año tendrás que cambiar algo, ¿no? Claro, realmente sí, o sea, hay áreas que, o asignaturas que son más estables, la base. claro, las básicas, y otras que efectivamente requieren actualización. Y, y, por ejemplo, los, los gráficos por ordenadores es algo que, evidentemente, avanza muchísimo y avanza constantemente. Que no quiere decir que, claro, tú al final a tus alumnos también les tienes que enseñar como los fundamentos y los conceptos eh, básicos de, de la asignatura, pero, pero sí que quieres estar actualizado. Entonces, en, en nuestro campo, bueno, una fuente de estar actualizado son la forma en que funcionamos es con artículos científicos, que eso supongo que, que... seguro que Diego o Ana en sus podcasts lo mencionaran, pero es la publicación de artículos científicos en, en revistas, pues igual que revistas de otra cosa, pues hay revistas especializadas de cada tema. Y, y luego, por supuesto, Internet es, es así, o sea, la gente va, va publicando lo que hace en Internet, en sitios abiertos... O sea, os sobre un... todo por, por cosas ya de universidades... Sobre todo. No son solo universidades. en los realidad Los papers. Los papers, efectivamente. Pero las empresas también pueden publicar en, en papers, sí. ¿Y hay alguna o sea, que te gusta a ti especialmente? Que digas, esta no me la pierdo de leer cuando publican. Bueno, en realidad sigues más a gente que a publicaciones, yo Venga, creo. Venga, pues di, di un par. mójate Hoy ah, va. la pregunta Uf. trampa. <risa> no sé, bueno, es que <risa> sí. Realidad, bueno, diré gente que, que, que nadie conoce de nada. Bueno, pues que lo busquen, ¿eh? si le interesa. En nuestro campo... Eh, hay un grupo de imagen computacional muy potente en Stanford por ejemplo oye qué, el... qué raro nunca lo hubiese dicho sí sigo porque lo tienes que hacer la gente del Max Planck en Alemania son muy potentes en las cosas que nosotros hacemos no, pero, pero, no sé, son... por, por, gusto, por gusto que a ti te guste que te sorprendan Bueno, es que te sorprenden, o sea, <ríe> yo tengo muchísima curiosidad por todo, entonces en realidad... Sí, eh, bueno, además lo has me, dicho me, que, me, que te gusta todo. Me, es, es que me gusta muchísimo aprender, entonces intentar, no, no es que tenga un favorito al que vaya cada vez. Hay gente que sigues en, en, en Twitter, por ejemplo, y tal, si quieres no ver, hay gente como Íñigo Quílez, Morgan McQuire, Peter Shirley, que son como gente muy establecida en nuestro campo. Eh, muchos de ellos trabajan en industria, otros... Eh, siguen en, en academia, en universidades y entonces les sigues y ves el tipo de cosas que, que hacen no sé si quieres algún nombre no, propio no, no, pero ya está, es suficiente, que... ya has dicho tres. y ahora ya la última pregunta vosotros habéis viajado al, al extranjero y cuando viene alguien del MIT ¿ha venido alguien del MIT a colaborar con vosotros aquí? ¿O, o de Stanford o de alguna de las potentes eh, ha venido para nosotros eh, a ver, es, es difícil quiero decir Cuando todo, o sea, que para Stanford, para MIT, atraer talento. ¿Voy a decir que es fácil? Bueno, sí, voy a decir, es fácil. Es fácil. O sea, es que para ellos es muy fácil porque todo el mundo quiere ir ahí. Las mejores, las personas más preparadas, los mejores, quieren ir a esos sitios. En Universidad de Zaragoza, no te voy a negar, es más difícil atraer talento. Es difícil. Y de hecho es uno de los problemas que tenemos. No solo nosotros, ¿eh? Y en general a muchas universidades europeas les cuesta mucho atraer talento y competir. Con el entorno americano. Ya no por están los grandes nombres, están esos MITs, Stanfords, Harvards, Princeton, están esos, están también las empresas americanas. En nuestro campo, las empresas digo americanas porque casi siempre son americanas Las, estas grandes empresas ahora mismo, o sea, es que están Arrasan. creciendo una barbaridad efectivamente, crecen muchísimo reclutan a gente, o sea, muchísimo y pagan unos sueldos o sea, no se puede competir. imposibles claro, o sea, hablamos de, de, de no sé si quieres cifras, pero hablamos a alguien ya con una cierta seniority con una cierta experiencia, pero sin mucha de esto estará en 200.000 al año, o sea que decir, son, es verdad que no es lo mismo vivir en, en el Bay Area, en San Francisco y demás pero, pero aún así Entonces no puedes competir con eso y, y pasa, desde luego nos pasa a nosotros aquí en la Universidad de Zaragoza, pero vamos que pasa también en universidades en europeas, es, en, en Europa, es, es difícil. ¿Y sí. alguna instancia cortita para algún trabajo? Sí, hemos tenido, hemos trabajado porque, y colaboramos con ellos, hemos tenido gente que ahora está pues, en UCSD, por ejemplo, en, en la Universidad de California en San Diego... Eh, hemos tenido gente, tenemos gente de, de China o de otros países asiáticos. ¿Y cuando llegan y... aquí y ven con lo que tenéis que trabajar vosotros, qué tal? Bien, hombre, tenemos la suerte. A ver, tenemos la suerte. Primero, es, yo pertenezco a un grupo de investigación que la verdad es que eh, estamos relativamente bien considerando. Y además tenemos la suerte que no necesitamos muchísimo equipamiento necesitamos equipamiento pero no muchísimo es más específico que otra cosa ¿no? claro entonces, al final trabajamos con ordenadores que es verdad que bueno más o menos potentes si que quieres que tal y realidad virtual pues temas de cascos de realidad virtual y tal pero no necesitamos un gran no sé como decirte como la gente de química que igual necesita estos, sí. eh, estos equipamientos tan, tan caros entonces a ver, eh, bien, ellos vienen, y, y al final lo que importa es la capacidad de, de intercambiar conocimiento y generar ideas. Entonces, yo creo que se encuentran, quiero pensar, se encuentran con un ambiente como muy activo y con gente muy entusiasta, y, y la verdad que bien, yo creo. Pues perfecto, nada más, muchísimas gracias por tu tiempo. Me he retrasado un poquito, pero bueno, a, a una pequeña incidencia al principio. Muchas gracias, Belén, mucha suerte con todos los proyectos y... Y nada, ya seguiremos en contacto. Gracias a ti, Dani. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si es así, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales. Es la única forma que tengo para que este proyecto llegue a más personas. Si lo hacéis, me podéis mencionar para que me entere. En Twitter soy arroba barra baja Daniel Sanz. Y si tenéis cualquier idea, sugerencia o un proyecto que yo no tengo por qué enterarme de todos, por favor, Comentadmelo para que me ponga en contacto con ellos y entrevistadlos. Mi correo electrónico es daniel.charletas.com y si no, pues todos mis métodos de contacto los tenéis en el blog www.charletas.com Un saludo a todos y hasta la próxima.